que son situaciones que, que, que hay que vencerlas, ¿no es cierto? Nuestro amigo tenía algunos algunos obstáculos para llegar temprano por causa de atender a su madre. Ahora, bueno, gracias a Dios, aquí está el programa Manantial de Fe y voy a aprovechar el tiempo. Voy a luego, luego más, en unos segundo más, leer Salmo 90. El Salmo 90 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: Convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como con torrentes de agua son como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti Nuestros hierros a la luz de tu rostro Porque todos nuestros días Declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años Como un pensamiento Los días de nuestra edad son 70 años Y si en los más robustos son 80 años Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo Porque pronto pasan y volamos quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría vuélvete oh Jehová hasta cuándo y aplácate para con tus siervos de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y cantaremos Y nos alegraremos todos nuestros días Alégranos conforme a los días que nos afligiste Y los años en que vimos el mal Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos Sea la luz de Jehová, nuestro Dios sobre nosotros Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros Si, sí, la obra de nuestras manos confirma Confirma. Amén. Salmo 90, salmo del paladín de Dios, Moisés, varón de Dios, hombre que habló cara a cara con Dios, el hombre por el cual Dios habló sacó a esa enorme cantidad de personas de la esclavitud la sacó literalmente de sus casas de sus penosos trabajos y de su idolatría como también de la esperanza que tenían de que vendría el libertador ahí estaba Moisés Haciendo lo que Dios le ordenaba. Enormes y tremendos y portentosos milagros. Milagros nunca jamás vistos. Como abrir el mar, el mar para que pasaran por tierra seca. Como que cayera granizo del cielo, granizo de nieve, de hielo y en la tierra seca. ...se pusiera de fuego... ...ah... ...como por su boca... ...el tremendo y terrible... ...de... ...decreto de Dios... ...morir los primogénitos... ...de aquella nación... ...aquella nación opresora, sangrienta... ...de los egipcios... ...murieron... ...pero ellos... ...quedaron a salvo... ...este hombre poderoso que habló con Dios en el desierto cuando a su pueblo le faltó agua no había de dónde sacar agua para millones de personas millones de personas con animales, con aves con todas su, sus cosas que traían no había agua ah, pero él clamó a Dios y Dios le dijo que tocara la roca Cristo es la peña de oreb que está brotando agua de vida. Lo que cantamos nosotros sucedió y está comprobado. Comprobado por científicos que buscan rastros y rastros y rastros. Comprobadísimo. Aún en el mar, aún en el mar han encontrado ruedas de carretas de los egipcios, espadas de oro... ...y un sinnúmero de utensilio... ...porque es verdad... ...sí señor... ...si no fuera verdad... ...no existiría la nación de Israel... ...pues Dios sacó a través de este hombre... de ...este maravilloso y tremendo hombre de Dios... ...un hombre... ...que... ...con sus 120 años podía decir... ...enséñanos... ...de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¡Ah, sí! Este hombre que en este Salmo 90 dice que los años pasan tan raudamente y delante del Señor mil años son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. ¡Ah, sí! Es como la flor que florece a él y crece y a la tarde es cortada y se seca así ah, o oh, pensemos en nuestro tiempo en nuestros años cuántos años tiene 20 25 35 40 cuánto le queda nadie sabe tiene 80 o oh, qué bendición ha vivido tanto tiempo y todavía no se ha llegado al señor es tiempo ya de que usted deje las dudas y que deje todas esas cosas que empañan la comunión con Dios. En esta mañana he leído el Salmo 90. Sea la luz de Jehová sobre nos eh, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros dice este varón de Dios, sí, la obra de nuestras manos confirma ¿Qué obra ha hecho usted? ¿Será confirmada por Dios o no será confirmada? En esta mañana de reflexión, Salmo 90, léanos nuevamente. Amén. Bueno, como estamos a disfase de la hora, ¿no es cierto?, Ya debiera haber terminado el programa. Pero hoy día, gracias a Dios, alguien va a estar en la sintonía. Alguien buscó el programa Manantial de Fe y lo encontró. Ahí está el manantial. Cristo es el manantial. El Señor Jesús. Y traje para ustedes un himno precioso que es mejor estar un día en la casa de Dios. Si sí, el mismo... Eh, cidí el mismo cántico que traje el miércoles para todos ustedes y para mí a su presencia a es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra de Dios que mil años lejos de él prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey que todo el palacio casa de dios como dice el himno que estamos cantando anda la casa de dios cuánto tiempo hace que no estás en la casa de dios cuánto tiempo hace que no doblas tu rodilla cuánto tiempo hace que no diriges una oración de verdad a dios y aún así querer bendición aún así quieres que dios te bendiga te cuide te proteja y te prospere aún así oh qué cosa qué pensamiento tiene tu corazón bueno en esta mañana Dios ha tocado mi corazón para leer una parte de la Sagrada escrituras que muchos no pasan de largo que está en Mateo capítulo 23 que este esta parte o este programa es dedicado prácticamente a los hermanos de la iglesia Aquellos hermanos que, está, que no han ido a la iglesia Que no van, que están enojados Que están desanimados Que tienen dudas Que están flojeando Se lo digo derechamente ¿ah? Flojera de ir a la casa de Dios Y aún así quieren ir Dios, el Señor Jesucristo se lamenta Se lamenta en esta parte de la Sagrada Escritura Que voy a leer ...en pocos segundos más... ...Mateo capítulo 23... ...el lamento de Jesús... ...dice así, versículo 37... ...Jerusalén, Jerusalén... ...que matas a los profetas... ...y apedreas a los que te son enviados... ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Oh, qué cosa tremenda es el lamento del Señor Jesucristo. A Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de David. Pero también se le llama la ciudad de Dios. Allí donde estaban, el Sanedrín, donde gobernaba todo Israel. Allí en aquel lugar donde tantas veces Dios manifestó su poder a través de aquellos hombres que él enviaba. Aquellos profetas de Dios. Aquellos santos hombres de Dios que llevaban la palabra, el mensaje. Lo que Dios quería decirle, eso llevaban aquellos hombres de Dios. Hoy día podemos ver que es más o menos parecido. El lugar donde se adora a Dios. El templo, la iglesia que le llamamos. Aunque la iglesia se compone de hombres y mujeres, de alma. Esa es la iglesia. El templo. El templo donde vamos a adorar a Dios. Aunque nuestro cuerpo se ha sido entregado al Señor. Si el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, es, también es el templo de Dios. Este, este cuerpo. Este cuerpo que debe ser santificado. Este cuerpo que debe ser santificado puesto al servicio de Dios es el templo de Dios. No sabéis que el templo de Dios sois vosotros. Aquel que que hiciere daño al templo de Dios, Dios le destruirá a él. Eso está dicho en la Sagrada Escritura. ¿Y cuántos hermanos y hermanas de la iglesia han dejado al Señor? Se han ido de la iglesia. ¿Por qué no le dan plata? ¿Por qué no le eh, no le dan muchos abrazos y muchos besos? porque qué alguien torció la nariz o lo miró feo? Se va de la iglesia, desprecia lo que está adentro. Es la palabra, el mensaje de Dios. Desprecia con eso, mire usted, ¿eh? escuche bien, desprecia con eso la salvación de que Dios te dio la salvación la salvación de su alma la salvación de tu alma que un día que tiene que dar cuenta delante del Señor tú crees que con dejar la iglesia ya, ya te alejaste si Dios no ve más lo que tú haces ¿Ah? te estoy diciendo así en palabras directas ¿Ah? el segundo pronombre yo tú tú a ti te digo hermano, hermana de la iglesia que está fuera de la iglesia que le echas culpa a otro pero tú eres la responsable, el responsable de tu vida espiritual no es tu hermano, ni el pastor ni el diácono, ni el jefe de coro ni el jefe de las dorcas eres tú la responsable de tu vida espiritual ¿por qué no oras? ah, porque te da lata ah, porque estás desanimado ¿qué voy a orar? Y muchas veces así, porque el diablo, Satanás, te está usando ahora tu oído. Ese oído en tu mente que tú tienes, que cuando vas, dices, moza, voy a orar, no sientes ganas de orar. ¿Por qué? Porque ya te ves lejos de la comunión con Dios. Esa es la verdad. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, Eso es lo que haces tú. Dios te está enviando un profeta, Dios te está enviando la palabra que te hace bien. Una reprensión dura, pero eficaz. Que salga de ti aquel ojin espiritual. Que salga de salga de ti el sarro espiritual. Que caiga de ti esa mochila de carga de mentiras, de, de peleas, de, de disensiones, de dudas espirituales. Que en esta mañana el Señor te reprenda. Y reprenda todo espíritu inmundo que te habla al oído de que no vayas a la iglesia. ¿Sabe lo que estás haciendo con eso? Estás amargando a tus hermanos de la iglesia que oran por ti. Al pastor que ora por ti, que muchas veces te ha ido a visitar y tú no le recibes. Haces que no hay nadie en tu casa. Ah, o mandas decirle que, que no venga el pastor porque no va a estar, porque saliste para dónde. ¿Tú crees que eso no lo ve Dios? ¿Ah? ¿Acaso Dios no ve lo, las mentiras que tú, que tú tienes en tu corazón? Ah, Dios las ve. Sí, Dios ve todo eso ¿Acaso Dios no ve que estás engañando al pastor Con decirle una historia bonita Y que se compadezca de ti? Y no es verdad Es mentira que estás diciendo ¿Y tú crees que engañando al pastor Como aquella Ananías y Zafira Que fueron y engañaron al pastor de la iglesia Quisieron engañarlo El pastor que era el apóstol Pedro ¿Tú crees que al Espíritu Santo vas a gañar a engañar? No vas a salir ganando. No, no, no, no. Dios conoce los corazones, las mente y lo que sale de tu boca. Tengas cuidado con estas cosas. Ah, ¿cuántas veces? Dice el Señor Jesús, yo quise juntarte a ti con los hermanos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas, pero tú no quisiste eso. Esto te lo está diciendo el Señor Jesús en esta mañana Estoy leyendo la palabra escrita La palabra de Dios grabada Y que se grabe en tu mente Tú estás haciendo sufrir tu propia alma Estás sufriendo, estás haciendo sufrir al ángel de Dios Que Dios envía un ángel para cuidarte, protegerte Y todavía está, todavía está ahí el ángel solo que no puedes llegarse mucho porque tus mentiras porque tu tu deseo de estar en el mundo y estar en en la iglesia te está llevando hacia la perdición. Pero el ángel mundial señor lo va a retirar. Cuidado, porque ya no va a haber más la protección de Dios sobre tu vida. ¿Cuántas veces el Señor te quiere juntar? Te atrae la iglesia, te llama por los hermanos, por las hermanas En los cánticos, en la radio, en la televisión Por tantos lugares donde se predica la palabra de Dios Y tú no quieres vivir un poquito más en el pecado Todavía estás enojado, enojada Todavía no quieres decidirte porque, eh, porque te gusta la vida que estás Arriba del muro no te bajas para un lado ni para otro ¿Ah? no la palabra del Señor dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca y eso es real y eso es verdadero estimados amigos oyentes y hermanos de la iglesia sí por eso dije que es un programa más eh, una predicación más a los hermanos de la iglesia aquellos que, que, que, que están a medias con Dios y no quieren porque no le gusta esto porque no le gusta lo otro o se salió de la iglesia por esto entonces anda en una iglesia que te prediquen la verdad pues ¿Ah? la verdad que no te la digan disfrazadita no no importa dios lo perdona claro que dios perdona cuando hay un arrepentimiento verdadero pero tú estás en falta con dios estás en rebelión de dios y a los que se rebelaron si Dios no perdonó, dice la palabra del Señor, si Dios no perdonó a los ángeles, que son más grandes en fuerzas y en poder, ¿tú crees que te perdonará a ti por la rebelión que tú tienes? ¿Persistiendo en, en, en la rebelión en contra de la palabra de Dios? Ah, dice que entonces ya no hay más sacrificio por el pecado. No. No. Allégate a Dios antes que sea tarde Te convido, anda la iglesia, a la casa de Dios Porque es mejor un día en la casa de Dios que mil años fuera de él Así cantaba el himno Y en esta mañana El Señor te dice que si tú no vuelves He aquí, vuestra casa os es dejada desierta Versículo 38 Versículo 39 dice Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, bendita la palabra que me trae el Señor para mí. Que en esta mañana recapacites ese deseo de este tu pastor y de este pastor que habla para todas las ovejas descarriadas. Sí, amén. Oración de Dios de Y ahora, en este momento de la oración Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios Oh amado Salvador Jesucristo. ¿Cuánto dolor está en su corazón, mi amado Dios? Por esas ovejas perdidas y profiadas. ¿Cuánto dolor hay en el corazón del pastor? De ese pastor de la iglesia que ha adorado, que ha ayunado, que ha presentado sus hijos delante del Señor que ha puesto su hombro para que rieguen su hombro con lágrimas. Y de la congregación que aún espera aquel que está dejado ¿Cuánto dolor hay en la iglesia? ¿Cuánto dolor, Señor, están causando aquellas personas que están fuera del redil y aún hablan mal de su pastor y del pasto que Dios le ha dado? del alimento espiritual de su amigo de su amiga su hermano su hermana en el Señor cuánto dolor hay en los corazones tenga misericordia le pido Señor oh le pido que tenga misericordia de aquellos que están errados y perdidos ya se perdieron a dónde van a ir si usted solamente tiene palabras de vida eterna Le pido que en esta mañana los haga recapacitar Y si hay heridas en sus corazones Usted ponga el bálsamo glorioso De la sanidad espiritual sobre ellos Para que vuelvan Y sean pastoreados Por usted que es el buen pastor Que dio su vida Por cada una de las ovejas sí señor Señor ayúdeme a mí como su siervo para tener la paciencia señor y para que así yo pueda ser usado por usted para atraer con el callado o con la vara atraerlos nuevamente hacia el redil para que sean salvos se conviertan de sus errores de sus pecados pidan perdón sinceramente y para seguir el camino de la salvación y de la vida eterna. Se lo pido, Señor, se lo ruego, mi amado Salvador Jesús, en su santo nombre. Amén y Amén, Señor Jesús. si Dios permite, mañana que día sábado se reúnen las hermanas Dorcas le convido a las hermanas Dorcas, las hermanas de la iglesia tienen como norma de estar en la iglesia en el culto de las Dorcas si sí, dice un compromiso con el Señor y con la iglesia y sus hermanas vaya a la casa del Señor, Dorcas el sábado a las 3 de la tarde comienza a las 3 de la tarde llegue antes doble su rodilla delante del altar de Dios y el día domingo a las 6 de la tarde tenemos un culto general no llegue atrasado no le robe el tiempo a Dios calle José Victorino Alastarria número 630 segundo sector de la población Pedro X Reserva y este pastor el pastor Moisés Alvear el reverendo Moisés Alvear le convida y desea ver a todos los que sean alejados desea verlo la iglesia venza en el nombre de Jesús amén